A partir d'avui començarem un nou projecte a Radio Trama, un podcast a, a l'època Estribuenca i, i aquest podcast Estribuenca que volem fer podem Manotaires, un podcast on l'estiu ens anem a volar amb els ocells i, i volarem amb contes tradicionals i populars volant amb la imaginació i els animals eh, sempre estan a la nostra costat. Aquest és noucat i per començar no és no és, no és molt famosa però un llibre que es categoritza una novel·la gràfica i es diu Anna de teures verdes aquest llibre que esta novela gráfica, la, la obra está narrada para la vida de Anne Seisrael, una niña huérfana que gracias a, a su carácter imagin, imaginativa y despierto logra encandilar a todos los habitantes de Abolea, el pequeño pueblo pesquero tisido de la isla Príncipe Eduardo donde se desarrolla la Historia a finales del siglo XIX. Ha pasado seis años desde que ella, Gilbert, dejaron atrás la casa de sus sueños y el joven matrimonio se ha transformado en toda una familia con cinco hijos. James maté, que ahora tiene ocho años. Walter, un año menor y con una imaginación desbordante heredada de, de su madre, Ana Naan y Diana Di es una saga de libras que dio Ana la de las tierras Verdes Ana, la de Abonlea Ana la de la isla Ana, la de Álamos Ventosos Ana y la casa de sus sueños Ana, la de Incresive el valle del al alcóiris y rilla la de incresai. La de tierras verdes es un clásico que, que ha conquistado millones de corazones en todo el mundo. Ahora tenemos la oportunidad de disfrutarla como novela, aunque yo te lo como siempre la he imaginado. También os he que ya una una serie pasada a la que libra que, que es diu Anne, Anne Wighton E, que està a Netflix. Hi ha tres temporades. La primera, de set, la de set episodis, la segona, la de dret eh, episodis, i la tercera de deu episodis. Us posaré un, un tros d'àudio per a la, a, la, a la sèrie, Pero ahora ya es muy tarde. Es una decisión práctica y solo cabe esperar lo mejor. Con suerte, el señor Spencer habrá escogido buen niño, trabajador y obediente como le pedimos. No podría tolerar un niño bajo, mi ni osco, ¿no? Eso sí que no lo aguantaría jamás. Pese a tanta preocupación y alivia saber que detrás ayuda en la granja, no se compra la lealtad. ¿Vas a entrar? ¿Algún día? Matthew Cuthbert, debes de estar consternado. ¿Desde cuándo te sientas a la mesa sin lavarte las manos? No olvidemos que fuiste quien me convenció de esto. Me dueñaste desde el infierno con que ahora de nada sirve dudar. Y no es que disienta, porque no. ¿Estarás listo para salir en cuanto hayas comido? No estaré. Ten por seguro que Rachel no tardará en llamar. El señor sabe que esta américa de chismes como un hueco de hambre. mucha Para lo que vales no eres más que una miserable asquerosa. ¡No ten prisa! Ya veremos qué dices, señor Khan, ¿Estás bien, querida? Me gusta imaginar más que recordar. ¿Por qué se repiten los peores recuerdos? No lo sé. Descansa. Aunque todo el mundo te odiara y... ¿Qué que eres más rata? Y... ¿Todo bien a mi programa? I, la, I a la pròxima seguirem amb un, amb un nou capítol, Volem Manetaires. Moltes gràcies!